The building like has a puppet's sword. Paso gente? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otra noche más, otro jueves por la noche. Llueves a las 10 de la noche. Nun son las 10 de la noche. Y un poco más son las 10 y 10 de la noche. Pero, ¿qué más da? decídmelo vosotros, joder. No tengo que vos rollo ¿Qué más da? ¿Qué coño más da? Que se las 10, que sea más, que se menos. ¿eh? Da lo, da, ¿Importa algo? ¿Eh? Importa, importa algo para nosotros, ¿eh? importanos a los que sentimos Radio Cucaracha, la radio libre de w. Y nada más, importanos a los que facemos esta radio, importanos a los que facemos Radio Cucaracha, la radio libre de W en el 107.3 de la frecuencia modulada en trúpulo www.radiocuga.org, importanos. ¿eh? ¿Importa vos o vosotros? Hombre, yo creo que no. Perdona, ya que estoy metiendo. ¡Hala! Eh, una espuma en el micrófono. Préstame más, distorsiona menos con la espuma con la espuma metido, ¿eh? ¿No os parece a vosotros? A mí lo joder. ¿eh? Pues, ¿Eh? pues si me lo parece a mí, que soy el que lo fego y, y abondo, ¿no? ¿Mm? Bueno, pues nada, que sepáis que ya lo sabéis de sobra, pero yo por si acaso digo vosotros otra vez. Estáis sintiendo Radio Cucaracha, la radio libre de que emite en el 107.3 de la frecuencia modulada y también desde hay cinco años y pico a través de internet, a través de la sopa xena web www.radiocuca.org, r Bueno, y sabéis también, aparte de, de saber que mi zona de radio ya está, sabéis perfectamente cuál es el programa que estáis sintiendo. No estáis sintiendo otra cosa que anedonia, no estáis sintiendo hablar a otro que no sea la anedónico miserable. ¿eh? El director, productor, presentador de este programa. Es que es, qué se es, eh, quise hacer, esto llámase, ¿eh? llámase como se dice, Lapsus Ringuae. ¿eh? Eh, ...en este caso... Bah, ...ya no me acuerdo de cómo se llamaba... Eh, tal, ...pero ya la mezcla mezclado dos palabras... ...quise sentir... Es, ...escucháis y sintéis... ...y me un, un ...escuéis una cosa muy rara... ...tenía un profesor en la facultad... ...que coleccionaba de... Eh, ...coleccionaba de estas cosas... ...coleccionaba lapsus linguae... ...hombre, yo no colecciono lapsus linguae... ...pero bueno, si hiciera falta... ¿eh? <ríe> ...no pasaba nada, no pasaba nada... ...yo también... Yo también los coleccionaba. Vamos a echar un vistacín a ver a cuánta gente ¿eh? está sintiendo anedonia a través de Internet. ¿eh? A ver... Un Einaide sintiendo anedonia a través de Internet. Bueno, no pasa nada, porque ¿de quién no habrá sintiendo anedonia a través del 107.3 de la frecuencia modulada, no? Joder, espero que ya. alguien... ...que si no hay ...que tampoco pasa nada... me ...yo... ...fundamentalmente vengo aquí... ...para hablar yo... ...no para... ...eh... ...no para que me sienta nadie... ...hay otros que no... ...hay otros que no... ...mire... ...de hecho... ...la... ...la esta... ...que anda en curso... Eh, ...bueno pues... ...salieron lo que... las estadísticas... ...de la... ...de la emisora... Eh, ...mientras... ...todo lo que fue... ...el año 2012... Y, bueno, pues eh, salían pues, los programas más sentidos, los más descargados o tal. Y, claro, obviamente, anedonía no salía entre los más sentidos y los más descargados. Pero, bueno, también eh, ya que la gente comentaba, bueno, pues la gente aquí empecé a cometer, la gente de la radio y tal. Decía, bueno, hombre, pero ya que, a ver, esos programas tan descargados y tal, pues, eh, en principio son de son de gente que, que lo promociona, la de Dios, que... Eh, que se que se a muchos otros, que lo comenta, que lo comparte, que y, y, y decía uno, pues igual eso es lo que teníamos que hacer que todos, ¿no? hacer ¿Eh? un, un poco más de, de, de promoción de los programas y tal. Y claro, yo retoqué. Digo, bueno, yo oye que, por ejemplo, en mi programa no tengo ningún interés en, en promocionarlo, ¿no? Qué sé yo, a veces eh, dicenme... este programa como fales en asturiano... pues igual había que promocionarlo entre el entre el mundo de, de la lingua de tal. Digo bueno, no sé exactamente <ríe> por un lado si les si les mis opiniones ...deben a sentar muy bien dentro dentro de ese mundo y tampoco sé a ver en, en, sin más no sé tampoco si esa gente tendría mucho interés en, en sentir las cosas que se dicen aquí. ...porque yo a lo mejor falo un asturiano... ...pero rara vez falo del asturiano... ...bueno, raro ninguna... ...oye, a ver... Eh, ...yo sí si falo sin nadie porque me sal... ¿no? ...porque esta personalidad paralela... Eh, ...llamada al comiserable miserable... Eh, ...sale y falar en asturiano... ...no es hablar de otra manera... ...hombre, siempre... ...siempre recuerdo, cuando digo estas cosas... ...que hubo una vez... ¿no? ...hay muchos, muchos años... ...hay ya cinco años... que emitía un par de, de programas en, en castellano, pero bueno, yo también porque en ese momento necesité hacerlo porque yo, eh, cómo os diría, ¿Mm? la lengua no la no la escollo, ¿eh? no digo yo, pues ahora voy a hablar así, no voy a hablar así, na. la lengua que falo, salme, ¿Mm? salme, eh, y creo que lle mm, una cuestión fundamentalmente emocional. Cuando estoy de, pues estoy de, de coña. o estoy cabreado incluso, salme el asturiano, no me siento de coña, me de coña, o estoy alegre, o estoy contento, salme el asturiano cuando estoy triste, ¿eh? cuando estoy triste, salme el, el castellano eh, ya sin el castellano, y para mí la lengua triste y la asturiano la lengua alegre eso no quiere decir que una ella mejor que la otra ¿eh? en absoluto para nada, para nada no, no tiene nada que no tiene nada que ver con la con la tristura la, o la no tristura y, y es sencillamente que bueno pues que, que salme que salme qué voy yo qué voy yo a hacer eh salme, salme así nada ¿no? ¿Mm? eh, cuando estoy cabreado que llegue lo que me sale por ejemplo bueno pues tengo fechos tengo fechos aquí programas Bastante bastante cañeros eh, Utilizando el Utilizando el, el, la Yungua asturiana, que sé si yo Pues salme también en esos momentos A lo mejor salme mmm, al, En momentos de, de Digamos de gran pulso emocional ¿sí? eh, Cuando estás cabreado O cuando estás contento Supónse que el todo pulso emocional ¿eh? El to tono emocional Sube Está muy elevado Y en esos momentos a mí apetece me falar, falar asturiano. ya lo mejor alguien que que me tira la gente que que defiende les en la por les al asturiano u otros, normalmente dicen eso de que les gingua sirven para falar de cualquier cosa y que nun ye adecuado Eh, ...o que no es verdad eso de decir que determinada lengua sirve para determinada cosa... ...y determinada otra lengua para determinada otra... ...bueno, pues a lo mejor no es mentira... ...bueno, a lo mejor no, es verdad, no es mentira... Eh, ...todas las lenguas en principio sirven para pa hablar de, de cualquier cosa... Eh, ...lo que pasa es que, bueno, pues joder, si, tienes la, si solamente conoces una lengua... ...está claro que esa lengua tiene de servir para hablar de cualquier cosa... pero hombre si si conoces muchas lenguas a lo mayor puedes escoger la ¿eh? la lengua que mejor la que mayor se te se te regle ¿eh? para pa contar una cosa o contar otra no sé vosotros que vos parece yo bueno pienso que ya sea. lo que ocurre que si los demás piensan de otra manera pues tampoco importa demasiado no <risa> ya está una cosa a ver que no gesta una cosa que, que vaya a, eh, a provocar ningún tipo de, de desastre movimiento telúrico eh, qué queréis que os diga no Hay una cosa una cosa con la que con la que yo venía con ganas de de falar esta noche eh, estamos en Navidad ¿no? estamos en las fiestas de Navidad estamos ya a punto de, de terminar las fiestas de, de Navidad ¿no? y nada no más falta bueno pues la noche de Reyes que por cierto también la a Dios la noche de Reis. Eh, pero bueno ya pasó la, la fiesta cristiana entre comillas por por antonomasia hecho buena y navidad ya pasó la fiesta pagana entre comillas por antoromasia eh, eh, fin de año año nuevo y bueno pues está eh, a pique de llegar otra fiesta también cristiana supuestamente que llega la, la fiesta de la de la noche de reyes eh, hay mucha gente que tiene mucha mucha manía a la navidad ...no yo me caso, ¿eh? No yo me caso, contrariamente a lo que podéis pensar... ...que a lo mejor, oye, pues el neodónico que allí tan... ¿eh? tan, tan radical por algunas cosas y tal... ...pues a lo mejor resulta que tiene, ¿eh? Siente manía, ¿eh? es contra la Navidad... ...no, no, pues para nada, para nada... ...me son bueno, pues unas fiestas... ...una época del año que me... ...que me gusta bastante... Eh, también, bueno, pues... me mucha... <risa> ...mucha curiosidad... ¿eh? llama a la atención el hecho de que normalmente la gente que que no me gusta bueno a ver no normalmente no hay gente que no le gusta por diversas cuestiones hay gente que no le gusta pues porque está opuesta a todo lo que signifique Christian y entonces rechaza todo lo que signifique Christian Hai hay gente que rechaza todo lo que signifique consumismo gente Oye, pues que considera que estas fiestas básicamente son consumismo y que que no tiene interés en en seguirles, que no ni que no le gusten, que no quieren estas fiestas por ese motivo. Hay gente a lo mejor que lo que pasa allí que en un momento gustaron ni, son unas fiestas muy familiares, se gustaba y con ha consentido lo que quer, pero bueno, hai xente que que que falta, que ya morrió. y por ese sentido lo mejor precisamente en estos fiestes que son estos días que son de reunión de reunirse de xuntase, pues lo mejor por ese motivo y por el que por el que nos ni gusten yo la verdad que tengo la tengo la fortuna de de ser de los que gusten de los que a los que no ni falta por fortuna naide de la gente con la que normalmente Davé su celebra la la navidad y entonces pues bueno no tengo nada contra ellos eh, sí supónse supónse que en este mundo en el que en el que yo me muevo eh, tendría que tendré que refugiar la navidad eh, bueno pues a lo mejor por cristiana por tal yo creo que a ver personalmente me parece que considerar la navidad una fiesta cristiana y bastante simplista ¿eh? y es bastante simplista eh, no voy a decir que yo no la no la considerare dende, eh, bueno, hay un tiempo no la considera hay un tiempo una, una fiesta cristiana pero qué queréis que os diga ¿Eh? esta es molatilla que a mí tanto me presta qué queréis que os diga de un tiempo a esta parte según yo voy sabiendo más cosas pues me que de cristiana tiene más bien poco Mm. más bien poco eh, en principio, esta es, estas fechas, pues eh, ya giren, sagraes, no sé, pero celebraes eh, en antes de, de la llegada del, del cristianismo. A ver, pero yo una cosa bastante obvia, no sé, supongo que todos vos disteis cuenta que hasta más o menos estas fechas, pues la noche. ¿Mm? Va ganando, ¿eh? va siendo más larga, cada vez más larga eh, el periodo de oscuridad y más grande, y el periodo de luz, de insolación, ¿eh? y mucho más mucho más pequeño. Eh, claro, eso, a ver, Cristian pero eso seguro que ya se celebraba. Porque en el momento de la de la Navidad, ¿eh? en la Navidad bueno celebramos la eh, los, los, los curas. ...que se celebra el, el 25 de aviento... ...pero poco en antes de, de esa fecha... Eh, ...bueno, poco en antes... ...21, 22, suele ser 20... ...suele ser el, el solsticio de invierno... ...¿qué es el, el solsticio de invierno? Pues es el momento en el que la por la posición de la Tierra... ...respecto al Sol... ...es el momento en el que... ...en el que el lesores. es... ¿eh? de insolación en esta porción del de planeta en el que nosotros vivimos, pues es el momento en el que son menores, ¿m? eso es de insolación, y por tanto son mayores lesores de, de oscuridad, ¿m? de noche. ¿Qué pasa? Eso es oye dialéctico. Eh, sabéis, eh, bueno, si no lo sabéis, vosotros yo. Toda la toda movida de, de la dialéctica, del, del yo que sé, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la, la obra que yo considero que mejor explica la dialéctica, otros dirán vos que a lo mejor tenéis que hierar sobres de, de Hegel, bueno, yo, yo soy mucho más sencillo y diremos que ya es el, el Tao aquí de los En el Tao Tequín de lo sé, eh, todo lo que Hegel le echa unos cuantos tomos para pa explicar, explícalo en un verso, ¿eh? en un verso, en unos pocos versos, que dicen algo tan sencillo como que del uno sale el 2 del 2 sale el 3 y del 3 salen todas las cosas. ¿eh? Eso ya es dialéctica, eso ya es la dialéctica. Eh, la, la superación, el dir más allá, la verdad, no ye oponese a lo que hay, no ye eso, qué va a qué va a ser, no yo ponese ye dir un paso más allá, envolver tanto lo uno como lo otro, el a la a la síntesis, a la perdón, a la tesis y a la antítesis, a esa oposición a la tesis y construir con todo ello una una síntesis, Otras eh, consecuencias que tiene el pensamiento dialéctico ¿sí? y eh, que no necesariamente los opuestos, lo que nosotros consideramos opuestos, son opuestos, sino que lo mejor son complementarios. Hay otros versos en el Tao Te Ching que dicen cosas como: eh, en sin la fealdad no conoceríamos la belleza, ¿sí? o que podemos usar un vaso. precisamente por la parte en la que no hay vaso, ¿eh? la parte en la que no existe. Pensadlo, joder, vamos a ver, si podemos usar un vaso ya por el espacio vacío, ¿eh? Vale, sí, un espacio vacío <coughs> eh, cerrado, ¿eh? Eh, perimetrado por un cristal o por cerámica o lo que sea, ¿eh? pero yo por ese espacio, no hay la cerámica, no hay el cristal, lo que nos permite usarlo, por ejemplo, para beber, ¿eh? para beber agua, ¿eh? No un no eh, eh, esa cerámica, no un ese cristal, no un ese perímetro construido de, de materia. No, no. Y lo, lo que está en medio, el vacío. Eh. Pero, a al mismo tiempo, no nos sirve el vacío que te da en otro sitio. Eh. sirvenos el vacío, que no un vacío, que te lleno de aire. Pero bueno, para que nos entendamos, lo que nos sirve no un ye el vacío. ¿eh? Y ese aire, y ese espacio diáfano, digamos. ¿Eh? que está en medio tiene otros otros versos que dicen algo así como eh, no sé cuántos radios convergen en el cubo de la rueda pero precisamente por ese espacio en el que no hay rueda y por el que podamos usar la rueda ¿Eh? a eso estamos menos familiarizados porque la mayoría de la gente no tiene así, mucha conciencia de de lo que lleva una rueda ni ni de cómo furrura, pero bueno, digo vos yo que que de verdad que que que yasina y y que de verdad que si no funciona, ¿eh? Joder, cualquiera vos arrimos una rueda y pescanciesbus de que el el pel que rueda, ¿eh? No lle el espacio en el que tan Ni en el neumático, ni en los radios, ni en la llanta, ni. No, no, el, el espacio en el medio, el espacio que que, que en principio no tendría nada. Y es más visible, pues yo qué sé, en un carro, en tal, no y tan a lo mejor tan visible en un, un vehículo, en un coche, en una bicicleta, en una, una cosa de estas, pero bueno, que que, que existe, vamos, que ye, que ya es nada. Y mucho más, a ver, y mucho más, hay que reconocerlo, eh, intuitivo, eh, lo del vaso. todos nos somos capaces a pescancianos de que a través de ese espacio en el que no hay vaso, ¿eh? Por ello por lo que podemos utilizar el, el vaso, ¿Mm? Sí, joder, eso eso que lo cualquiera, ¿no? <ríe> Tranquilamente, eso ya es mucho más mucho más visible. Bueno, pues a la a la Navidad, a estas fiestas, al solsticio podemos perfectamente aplicar ahí esa visión dialéctica, ese decir joder pues resulta que si no hubiere, a lo mejor eh, el, el, el, la noche, ¿m? ese triunfo de la noche no podría triunfar el día. Y en este caso ya mucho más mucho más visible. porque precisamente ese día en el que la noche triunfa, digamos, y la noche más larga. ...el mayor periodo de oscuridad... ...no sé cuántas horas son en estas latitudes... ...pero bueno, pues ponte que... ...si se si, viene haciendo de noche a las seis de la tarde... ...y se hace de día a las ocho y pico... ...bueno, pues que queréis... ...calculáis, no sé... ...cuántas son de, de noche... ...14 horas, por lo menos, o 15... ¿Mm? ...vale, pues son unos cuantes... ...pero que ya que yo precisamente... ...ese día... Eh, ...ese día en que la noche y la oscuridad... Eh, ...son triunfadores... y precisamente ese día... ...en el que empieza la soderrota... Eh, y ese día en el que tocan la cume... solo va a empezar a callar... ...el, el día del solsticio... ...o el día de, de la Navidad... y precisamente el día... ...no, y el día exactamente... ...el día del solsticio sí... ...porque se iba cambiando... ...y ese sí... sí ...el día exactamente... ...el día de Navidad... ...no necesariamente... ...porque no no coincide... ¿m? ...no coincide todo... ...pero bueno, viene a ser más o menos por ese, por ese periodo... Eh, ...ese día en el que la noche triunfadora... ...en el que la noche llegue la, la más larga de todo es... ...ese día precisamente... ¿eh? ...y el día en el que... ...digamos que la noche... ¿eh? ...perdió... ...perdió... ...porque ese día llegó al su máximo esplendor... ...pero y que no puede pasar de ahí... ...y a partir de ese día... ¿eh? ...a partir de ese día... Pues va a empezar a perder, va a empezar a perder, porque la, el día la luz ¿m? va a empezar a, va a empezar a ser mucho más, mucho más poderosa, ¿m? mucho más poderosa. Poco a poco va a ir medrando, poco a poco va a ir ganando, ¿m? hasta que llega el solsticio de verano, ese día que también supuestamente hay una fiesta cristiana, ¿eh? el día de, de Shenzhuang. el día de que día se que hostias, lo que se celebra aquí el solsticio de verano. ¿Qué ocurre? Que el solsticio de verano no tiene unas celebraciones tan, tan, tan consumistas, tan economicistas como las que tiene la, la Navidad, el solsticio de invierno. Mucha gente no le gusta la celebración del solsticio de invierno porque implica, bueno, pues toda una serie de, de gastos, de, de consumo, de... Y, y, y por otro lado, porque también implica un bastante hipocresía, ¿eh? dicen muchos, eh, dicen muchos y dicen los bien, vamos a ver. La hipocresía en el sentido de que mucha gente felicita tales fiestas, ¿eh? como si de verdad, como, como si como si realmente te desearan felicidad. Bueno, pues a lo mejor no te, no te desean felicidad, porque la felicidad desean esos días, ¿eh? pero nunca no la desean de corazón la porque allí lo que lo que hay que desear esos días ¿eh? y la misma gente que está que está jodiendo todo el año pues a lo mejor ese día te dice feliz año ¿eh? y eso mucha gente quema. Ahí. vamos a materializarlo por ejemplo en las en les guerras ¿eh? o en algunas guerras no en entonces ye, o oyer habitual yo acuerdo más de pequeño de de cuando qué guerrillera no sé ¿Qué guerras había cuando yo era pequeño? Había muchas guerras, igual que ahora. ¿Eh? ¿Qué tal el planeta extrao de, de guerras? No eh, sé si llega a los palestinos con Israel o Irak con Irak o qué sé yo, no sé. Pero bueno, que facían, o Líbano, a lo mejor que hay mucho cristiano, ¿eh? facían lo que lo que llamaban la la tregua de Navidad. ¿eh? ¿En qué consistía la tregua de Navidad? Pues bueno, en dejar de en la gente que estaba matándose... ¿Eh? Eh, que estaba disparándose y echándose cañonazos y demás por unos por ganar o perder unas, unos intereses económicos que ellos niños no viven niños venían. Pero que, bueno, pues saben que sí, porque creían estar defendiendo la patria. En realidad, también defendiendo eso, pues eh, los, los dólares o el petróleo, los petrodólares, todo junto. Bueno, qué sé yo lo que también defendiendo. Pero lo que ya seguro, ya que no hubieran venía con los que también eh, morriendo en, en el campo de batalla. Bueno, pues esos días eh, de Navidad, ya saben de matarse. Y yo me que, que veía eh, debates y tal en la tele eh, en los que mucha gente decía pero qué hipocresía esta gente que, que van a volver a masacrarse el, el, el día siguiente y tal pero ahora, ah, como como llega Navidad somos buenos y no nos matamos. Claro, yo pensaba, digo, joder, por un yau eh, tiene toda la razón. Vamos a ver si esa gente realmente sintiera ese espíritu navideño, entre comillas, del que nos... Nos falen curas y, y, y similares, pues eso es lo que tienen que hacer y llegar era dejar de matarse, pero para siempre, ¿eh? no, no solo para esta noche. Pero bueno, por lado decía yo, joder, pero bueno, mejor será que por lo menos una noche, unos días, eh, no pase eso, ¿no? Yo pensaba, na, ...yo mira cómo era mi pensamiento. Yo pensaba, madre de Dios, adentro me bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo pensaba en la, en la maqueta con los, con los fíos a lo mayor, eh, eh, ahí en un navellugo y tal, y no puede salir por los tiros, explosiones y tal, que a lo mayor precisamente gracias a la tregua podía salir y, y, y ir a buscar comida o, o ir a buscar leche por los guajes o qué sé yo, entonces yo decía, joder, vale, sí, y hipócrita, ¿no?, ¿Por qué coño esa gente que, que, que está todo el día matándose y masacrándose y demás para defender eh, intereses de, de grandes empresas y, y corporaciones metanacionales o una mente? ¿Por, ¿Por qué coño? Joder, qué, qué hipócrita, ¿no? Para ese día. Bueno, joder, pues de puta madre que, que por lo menos un, un día. Va, joder, no sé. Pensábalo yo, pensábalo yo. Claro, ocurre otra cosa. que lo que yo piense tampoco, <risa> lo que yo piense yo es lo que pienso yo. En otros casos a lo mejor pienso cosas que, que podía decir, joder, pues yo esto pienso y hasta que no me ¿eh? hasta que no me, no me razonan lo contrario, yo sigo pensándolo. Bueno, no en el caso. Yo pienso así, ¿eh? soy un raro ¿eh? de esos a los que la Navidad eh, no os disgusta. ¿eh? A mí parece un es Unas fiestas prestosas y y no y tengo nada contra ellas. Entiendo perfectamente a la gente que no me gustan. Pero también es verdad que mucha gente que, que no me gusten porque porque yo lo que tiene que ser. A ver, igual que hay mucha gente que, que payos la Navidad, lleve eh, felicidad artificial y compres en el corte inglés y similares, también hay mucha gente eh, que a lo mejor... no sentiría ese, ese, ese esa refugua ¿eh? es contra la navidad pero sí la siente porque considera que tiene que sentirla ¿eh? Eh, que por ideología digamos o oh, te la mi ideología implica esto esto y esto y además eh, refuguar la navidad bueno pues oye si piensen en Asina pues no soy yo nadie para decirles cómo como tienen que pensar o lo que tienen que hacer, pero bueno, digamos que, que yo de la misma manera que refugo los esquemas para muchas otras cosas, también refugo este este esquema de, de refugio valga la redundancia a la Navidad. ¿A mí qué queréis que, que os cuente? A mí, préstame, joder. A mí, oye, también ya que yo tengo la fortuna de que en las fiestas de Navidad yo suéntome con gente con la que me presta a juntarme, no ¿eh? llego como otros que a lo mejor eh, ya están ya están temblando antes de que llegue la Navidad porque saben que van a tener que juntarse con gente, vamos, a la que si ellos si por ellos fuera preferirían no ver en, en ningún momento, ¿no? En el año y es obligados por la por la Navidad. Bueno, pues eso lógicamente seguro que seguro. que tiene mucho que ver en la en la contra la Navidad, ¿no? Pero bueno, la verdad no en mi caso, ¿eh? No en mi caso y yo creo que tampoco y el, el caso de de alguna otra gente, no. Y debo decir de mucha otra gente, no, no tengo ni tendencia si y es mucha si y es poca. Pero bueno, sí sé que hay de alguna otra gente que no tiene que no tiene problema con la Navidad, que no siente esa refugia porque, bueno, pues no ne, no necesariamente tiene por qué hacer. Esos actos hipócritas, eso sí, un acto hipócrita, el de juntarse con una persona a la que no pueden ver, tal, yo qué sé, pues no sé por qué se dice tanto lo de los cuñados, pero por lo visto los, yo no tengo cuñados, ¿eh? no tengo cuñados, pero bueno, los que tienen cuñados, parece ser que entre los cuñados llévense especialmente. mal. Vale. yo tampoco tengo suegra pero puede ser que digo bueno pues que hay mucha gente también que que que la suegra tiene bastante suena y nunca nunca se sientase con la suegra qué sé yo ahí ahí siento plato por fortuna ella vos digo que que no es el mio caso yo voy pues en navidad yo con gente que me quiero sentar y con la que me presta sentarme sí joder y sentémonos a comerla de dios ya bueno comerla de dios Hombre, pues qué sé yo. Bueno, bueno, pues igual no ye, porque hay que a veces tales narices de, de comer, y hay que a veces tales narices de, de azúcar, y normalmente no disfrutas de, de la cena de Navidad, de Nochevieja, porque, porque ye tanto que, que al final ya cabe, llega un momento que dices tú, oh, no, por Dios, más más non. Pero bueno, también, oye, eh, ¿qué crees que, que, que vos diga? Eso está ta, también en la, en la nueva historia, ¿eh? ¿Eh? yo qué sé pues por ejemplo estoy hablando desde ¿eh? desde el centro de Asturias ¿eh? pues vamos a hablar de lo que de lo que hacían aquellos aquellos viejos pobladores de estas tierras eh? antes que llegara al, el cristianismo esto no tiene que ver con el cristianismo pero pagámoso eh, para celebrar fiestas fiestes eh? celebrables con fartures. y de la manera en la que en aquellos celebrables les fiestes, eh ...con una buena fartura y tal... ...yo que sé, pues, pues yo tengo el leído ...también lleva la... ...a ver, que la historia es una ciencia... ...como todas las ciencias... y, y constructiva... ...depende de una construcción... ...no hay nadie que tuviera allí para... ...para verlo, eh... ...para pa decirnos, para describirnos objetivamente... ...que yo lo que hacían pues... ...astures, galaicos, cántabros... Eh, ...aquella gente que vivía por estas tierras... ...hay dos mil y pico años... Eh, ...no, no tuvieron allí ...son gente que construye... ...a través de lo que... ...hay ahora en este momento... ¿m? ...con lo que hay aquí... ...con los restos, con los documentos... ...con lo que tal... Eh, ...en el momento presente... ...pues bueno, pues van con van construyendo... ...y bueno, van construyendo... ...suponse... Eh, ...que de manera científica... ...y por lo tanto... cada cada nueva verdad que se construye porque la historia es mutable al igual que cualquier otra ciencia, cada nueva verdad histórica supone que incluye a les anteriores. Dialéctica otra vez. No y que una nueva verdad científica, histórica en este caso, no y que una nueva verdad eh sencillamente suponga la anterior, refuga la anterior, ¿verdad? No, no no eso, y que supone que la nueva verdad Eh, dialécticamente sintetiza eh, esa otra verdad o esas otras verdades normalmente la síntesis es lo que falle asuntar unas cuantas unas verdades bueno vamos a suponer que, que lleva verdad eh, bueno verdad en este momento a lo mejor bueno pues pasa el tiempo y no exactamente era así no era un poco diferente bueno pero que lo la síntesis los los polvos del ...del norte... ...y seguramente muchos otros... ...porque esto yo creo que... ...que no era típico de la cultura de aquí... Eh, ...para celebrar cualquier festejo... ...cualquier tal... ...pues lo que hacían y era... ...pillar una fartura... agarraban ¿Mm? una fartura... <ríe> ...sin más... ...pues a lo mejor también... ...comiendo pan de bellota... ...según dicen los historiadores... ...comían pan de bellota mientras un mes ...pero un día cazaban un oso... ...y hacían un fiestón de la viesen y, ...y comían a los enteros... no fazia conserves, Dame no, para qué? No fazia conserves de oso. Lo que fazia era jantarlo su, era su terú. Hala, venga, sin sin problema, jantamos al oso y listo. Oye, En fin, que sí yo no no un vos parece que que que igual tiene da algo que ver con Joder. Joder. Estoy por abrir el, el YouTube y, y no va llegar el, porque podía tener pachao el, el potenciómetro sí y, y, y, y no pasaba esto. ¿m? Porque voy a confesaros una cosa, esta noche vengo en Sin Música, ¿eh? Nel, tuve unas cuantas cosas que hacer. unas cuantas cosas que hacer que fueron sencillamente, esto que se fue tanto en Navidad, juntarse con una gente, ¿Eh? en este caso a la que en un mes hay tiempo, no, a la que acabo de conocer. Y ya os contaré una historia complicada, ¿eh? una historia complicada. Bueno, complicada de contar, a ver, porque no hay plan te pones a contar aquí ahora en un momento. Bueno, X, pasóme me una cosa y no tenéis por qué ¿eh? eso. Bueno, que es un tema con una gente, coñe. Y tuve la verdad que hasta ahora entre charrar y, y tomar sedra, que la sedra allí también es un, un elemento así muy muy cultural, pues bueno, pues que, que tuve, tuve, tuve ocupado y entonces no me dio tiempo a, a cargar música en el yapicerín de música, así que tengo todas las semanas. Así que no me queda otro que ponerla a través de a través del, del YouTube, a través de Internet, Y una posibilidad muy guapa que tenemos en, en esta emisora en Radio Cuca de la de la de poner música a través de del youtube y mira, pues eso voy a voy a hacer en este momento, voy a poner un cantar, vamos a ver, tengo aquí unos tales Babalu. babalú, ska cubano, no sé, no os conozco de nada. Tengo aquí unos que pone New York Ska Jazz Ensemble. de eh, bueno pues pues no lo sé tampoco, no lo sentí nunca, no tengo ni puta idea y tengo aquí otros que se llaman Tokio o Sky Esto sí los y los veces venga pues voy ponemos voy ponemos esta eh, no por no por nada en especial sino sencillamente porque bueno qué cojones porque me da la gana hostia voy a tener yo que daros explicaciones a, a la gente que sienta anedonia de, de por qué pongo pongo los toques para la orquesta pues la pongo porque quiero joder Sigue sintiendo anedonia. Sigue sintiendo a Radio Cuca. La radio Liebre de View. Sigue sintiendo a la anedonia Yo de ti no lo sentía, pero tú lo no estás sintiendo. Supongo que consideraréis que la elección de la música fue adecuada, ¿no? Toquesca, pradéis, orquesta, con voces femeninas. A mí me gustaban mucho las voces femeninas. Oye, ¿qué íbamos a hacer? ¿Eh? Las voces masculinas, mira, muy raro oír la, la voz masculina que, que me gusta. Voces muy rotas, yo que sé, Barry White, eh, pero bueno, no sé, que no me llamen tanto. Yo qué sé, Cocker, pero bueno... No tan mal, pero joder, las femeninas, a mí hay muchas voces femeninas que me prestan. En concreto, eh, yo creo que una de las voces que, que más me prestan, y precisamente una voz que, que nada más tengo la, la suerte o desgracia de, de conocer un cantar de ella, ¿eh? y también una mujer japonesa, ¿eh? Pero que, bueno, que no está ni. Bueno, póngalo mucho por aquí, pero ya no está ni en el YouTube, ni en ningún lado, no encuentro nada de ellos. Una banda eh, que se llama Speedball y una cantante que se llama Matsu. ¿Qué crees que.? Jo, me encanta, me encanta, me gusta mucho esa, esa mocina, esa, esa voz que tiene. Me gusta mucho, mucho, mucho. No lo voy a poner esta noche porque ya os digo que por internet no encuentro donde está. Eh, ...tengo la yo y hoy no la traje... ...otro día pongo pongo a Matsu... ¿m? ...pongo los Speedball y a Matsu... ...y eh, yo, mira... ...Anedonia tiene ya cinco años... ¿m? ...no hay un programa musical... ...pero si nada oye, pues... Eh, ...todas las noches que hay mínimo mínimo una... ...bueno, hubo algún programa... ...que nunca cayó ninguna... ...pero normalmente todas las noches que hay como mínimo... ...un, un cantar... ...y yo creo, ¿eh? yo creo... ...después de todo este tiempo... Que el más prestoso, con diferencia, eh, Yes, y el de Speedball Fiaturing, Fiaturing que dicen, eh, Matsu. O sea, que, que la Matsu esa colaborando con, con los Speedball. Un cantar que se llama Sunato Soku Kusuri. ¿eh? Por si acaso queréis, queréis búscalo por ahí. Ya os digo, no hay Dios que lo encuentre, ¿eh? no está en ninguna parte. Eh, yo tengo un recopilatorio de ska japonés ¿eh? que se llama Esca Mikaze ¿eh? y, joder, pues a mí realmente fascinóme. Bueno, y voy a acabar pronto, ¿vale? Este programa va a ser curtio hasta esta noche. ¿eh? Eh... Ay, ay, perdón, hay que eh, Que tengo que cambiar. A ver, y es que parece ser que tengo que tengo de aquí en el chat, que está avisándome esto de que eh, dice Buenas noches, man, soy el pistolero. Buenas noches, maniego, ¿qué tal? A ver, eh, eh, Echabas en falta tener a da a da quien a da alguna persona en el, en el chat pues mira precisamente estaba diciendo yo voy a voy a cortar rapidino uno porque estoy muy cansado realmente estoy muy cansado eh, uno no, no llega hay jueves por la noche igual que cuando llega mozo y eso que y eso que eh, eh, Que, que de joder, que tampoco soy yo tan mayor, ¿no? Y eso que encima esta semana supuestamente nada más tiene tres días, para mí, pa mí, ¿eh? Porque yo no tuve clase el lunes, el, el cuando ya era el lunes, fin de año, el martes, eh, año nuevo, o sea que nada más tuve más tuve clase el, el, el, el miércoles y, y, bueno, hoy jueves, lo que pasa que, bueno, salí con los colegas y tal, con los compañeros y. Y la pim, pam, pim, pam... ...una se por aquí... ...otra se por allá... ...quien dice una botella dice dos... ...y quien dice dos dice treinta y éramos muchos, eh... o sea yo pasé, la, pasé de la de Dios de ellos... ...porque 36 y seis... éramos eh, nueve... ...tocábamos a cuatro... ...hostia, no, no, quita pa' allá, quita pa' allá... ...el maníaco va a hacer un especial... de Elvis Presley el sábado... ...la noche de Reyes... ...joder, chaval, pero bueno... Oye, siéntolo mucho, no voy a poder venir. Que no ya porque tenga manía a Elvis. Que la tengo. A ver, tampoco para qué vamos a engañarnos. A mí Elvis no me gusta. Pero bueno, que oye, la noche de reis... Mira, precisamente yo hablar de, de la noche de reis. Eh, yo las noche de reis tengo que ir por la cama temprano. ¿m? Y el programa del pistolero, ya en tarde. Bueno, no lo sé. Igual sí que vengo. Igual sí que vengo. Y va yo después. Hállame. Eh, porque, oye, vamos a... Vamos a... ...a echar una pregunta al aire... ...a echar la lengua para hacer... ¿eh? ...vosotros eh, creyéis ...nos reís magos... ¿eh? Vale, soy una persona mayor... ¿eh? ...ya superé... ...el, el 50% de la mi esperanza de vida... ...supuestamente no debiera creer... ...nos reís magos, ¿no?... ...oye, colegas, pues... ...sí que creo, nos reís magos... Eh, ...hay determinados... ...hay diferentes criterios de verdad... ¿eh? Unos seguramente son más acertados que otros. Por lo mismo que vos decían antes, porque unos son capaces de envolver a los otros. ¿m? De algunos criterios de verdad, ¿m? digamos que son más verdad que otros. No exactamente más verdad, pero si en el momento... Bueno, sí, a lo mejor soy más verdad. En el momento que un argumento ¿m? llega capaz de, de explicar otro anterior, pues en ese momento, ese argumento conviertase en más verdad. No niega lo anterior, ¿sino? sino que sencillamente lo envuelve. Eh, pero, en hay gente que, que, bueno, pues que si criterio lo mejor, eh, mejor o más evolucionado de verdad, pues prefiere eh, refugarlo y guste más utilizar otros criterios. Por ejemplo, hay un criterio muy guapo, ¿sino? muy guapo, que es el criterio de belleza, ¿sino? no lle verdad lo más simple no lle verdad lo que mejor explica un fenómeno una realidad sino que sería verdad o prefina en creer en lo más bello la explicación bella hermosa y es la que y la que para esas personas y es la la explicación fe la que ellos presta yo normalmente soy tiro estoy Eh, salto entre eh, la verdad científica, soy un gran aficionado a la ciencia, <risa> aunque no vos lo podés creer en los míos tiempos fui científico, ¿eh? aquí aquí donde me veis, o mejor dicho, donde me sentís, ¿m? muy mal científico, pero bueno, científico al fin y al cabo. Y en todo su estilo, entre, entre da y el, el, el mi sofito la verdad científica, pero también a la verdad fermosa qué crees que joder no puedo evitarlo yo la la fermosura la cuando una explicación aunque sea mucho más compleja aunque no explique todo pero sí fermosa joder pues los resmagos y un ejemplo claro cómo no voy a creer en los resmagos porque por un lado tengo la la verdad científica los resmagos no existen Los reyes magos son los padres o, o los huelos o los tíos, quien te compre los regalos o quien yo los compre a un, a un niño, ¿eh? Es allí la verdad científica. Pero también está la otra verdad, joder, la, la, la verdad fantasiosa, la, la verdad hermosa, los reyes magos, esos personajes, ¿eh? ...esos personajes... ...dice el, el maníaco... ...solo hay un rey, Elvis... ...pues no tío, hay otro que se llama Juan Carlos... <risa> ...o sea que... ...a ver, a mí no me vaciles, eh chavalí... ¿Eh? ...sí, sí, Elvis era un rey... ...pero pero Juan Carlos y esta otro rey... Bueno, ver, ...hay muchos reyes por ahí... muchos reyes... ...pero a mí los que me molan son estos tres... ...el Melchor, el Gaspar y el Baltasar ...y creo que ya es necesario creer en creer en ellos... ...hombre... Ya ...es necesario creer en ellos... ...sencillamente... Porque ya es más hermoso creer. ¿eh? Sencillamente porque pasa a ser más más feliz. pasa a ser más feliz el que, el que crea en ellos que, que el que no. ¿eh? Eh, joder, vamos a ver. Si llega la, la noche de reyes, ¿quién es más feliz? ¿eh? ¿Quién es más feliz? El que cree o el que quiere creer. ...y esa noche pues... eso bueno, con la familia... ...o si tiene niños con los niños... ...y mucho más pestoso ...porque los niños creen sinceramente... ¿eh? ...en el caso de los niños... ...no, no hubo contaminación... ...de verdad científica... Eh, te con ellos... ...y, y prepara los regalos y tal... ...y, y el día de reyes, la mañana de reyes... ...pues la mañana... ...joder pues levantes y disfrutes de los regalos y tal... ...yo... ¿eh? ...ya os digo, ya superé la mitad de... ...de la mi vida... Y sigo creyendo en ello, sigo creyendo en ello. Y, y yo vivo vivo solo, pero la, la noche de reyes voy para casa a la familia. ¿eh? Voy para casa a la familia y llevo un mogollón de paquetes envueltos. ¿eh? Envueltos, claro que sí, para que no se sepa lo que son. Y, y, y mientras la noche, ¿eh? Eh, entre toda toda la familia, todos de la familia, vamos poco a poco ¿eh? y, y colocamos los... los paquetinos, con los nombres y tal... Y el sofá, el los y tal... ...pero por la noche, ¿eh? cuando ya los demás fueron para la cama y tal... ...vamos ahí y los colocamos... ...y luego viene otro y los pone... ...y la mañana de reyes... ...pues seguimos creyendo que existan los reyes... ...y, y, y, y levantamos, es el primero que despierta... ...sal corriendo y pegando voces... ¡Ay, ...que ya vinieron los reyes y tal... ...y juntámonos todos en la ¿eh? salita... ...a abrir los regalos y ver lo que hay... Y, joder, y un, una ilusión, tíos, que no os podéis imaginar. A mí, préstamela de Dios, préstamela de Dios. Estoy deseando que llegue, que llegue ese día. Ya vos decían antes, yo no soy de los que refuguen la, la Navidad, eh, pero el día que más me presta y el día de, de reyes. Eh, que, joder, a mí parece que es mucho más guapo el, el pensar así, ¿eh? que de otra manera. De hecho, gustame... Ya tengo la tengo la fortuna de, de haber convencido de alguna gente, de haber convencido, a ver, yo no busco convencer a Neide, pero de que de alguna gente al sentir esta manera de, de ver lo que yo tengo, esta manera de, de hacer las cosas, pues opinen que, joder, pues qué guay, qué bien está eso, yo voy a hacer la no, también. Había gente que yo conocí que, que esperaba a comprar los regalos en, en rebaixes, después de reyes en los rebaixes. Y decía, joder, pues vaya puta mierda, ¿no? Porque lo que mola ayer, ese día. ¿Qué rebases ni qué hostias? ¿Qué más da? Que, que, que cueste tres o cuatro duros más o, o menos. Joder. Hostia. Porque además, a ver, el regalo... La importancia del regalo no el valor material que tiene. A lo, a lo mejor, lleva más importante. al que tenga niños seguro que lo entiende. Lo importante que ya es sencillamente lo montorio, ¿eh? Ese multurio de, de colorinos, lo que ellos prestan a los niños y a los non dan niños, ¿eh? rasgar ese papel de colores y, y la emoción de ver qué coño será lo que, ¿eh? lo que hay lo que hay ahí debajo, ¿eh? lo que ellos regalen. Pues joder, claro que sí. Eso es mucho más importante, hostia. Y otra cosa que, que a mí nunca no, me, nunca no me prestó, porque había gente que me decía, bueno, oh, pues yo para regalar, regalo cosas que hagan falta a la persona. Los reyes no son para regalarles cosas que te faen falta. Los reyes son para regalarles cosas que te gustaría tener. Aunque no te faigan ninguna falta. Joder, si puedes permitírtelos, ¿no? Hay uno que igual dice, oh, a mí gustaría tener una Yamaha. Digo, hostia, coleguín, con pues yo la Yamaha no voy a regalar, te la, ¿no? Ni la pides a los reyes porque vas a quedarse sin, sin ella. Pero, hostia, otra cosa... ...a lo mejor hay uno que dice... ...hostia, pues yo este libro... ...pues tené mal a Dios y a él, ...pero de lo que tengo falta realmente... ...lle dé una chaqueta... ...pues yo que voy a regalar... ...la chaqueta o el libro... ...yo personalmente vos regalé el libro... ...vos regaláis lo que tengan es de tener... ...si puedo permitírmelo... ¿Mm? ...joder, y si puedo permitir... <risa> ...a ver si resulta que va... ...que hay una persona que va a hacer mucha más ilusión... ...la chaqueta porque no tiene otra... ¿eh? ...que el libro, porque bueno, el libro... ...igual ya lo saca en una biblioteca... Pues bueno, vale, en ese caso sí, pero entendéis lo que quiero decir, joder, que, que en caso de poder, los, la noche de reis, los reyes, son, son una ilusión, son una fantasía, vale, pero, pero joder, qué fantasía más, más guapa pienso yo, ¿no? ¿Comenzó a Dakin con esto? No, pues posiblemente no, pero bueno, ¿para mí qué queréis, ¿Qué queréis que os cuente? Yasina, hm, ¿eh? Y, así no, y a mí así no me gusta así no me gusta sentirlo y, y creerlo eh, yo personalmente el sábado por eso decía el que Eh, Decía que igual no venía al, al, al programa a acompañarlo, pero, sí pero igual sí que vengo, porque total, aquí estoy, estoy cerquita de estoy de la casa donde donde vienen los reyes, <ríe> donde vienen los reyes magos. Y yo tengo que estar en esa casa, por supuesto, para pa el día siguiente, para la mañana, mmm, comer eh, roscón de reyes. Claro que sí, tengo que comer el roscón de reyes, porque puedo permitírmelo, ¿eh? porque puedo permitírmelo y porque todavía podemos permitírmelo. Dice el pistolero, estás en tu casa, luego te acerco yo de vuelta. Coño, pues, pues vale, tío. Ah, bueno, pero espera, <ríe> no yo no voy a la a mi casa pistolero, voy a la casa donde vienen los reyes. ¿Eh? Joder, empiezo pronto, para acabar pronto. Bueno, anda, pues pu, muy bien, pues muy bien, ya falaremos, ya falaremos. Que dice el que yo también tengo que preparar los regalos, claro, joder, como para no. ¿eh? Además, coño, el pistolero tiene, tiene la gran fortuna, que lleva una fortuna, ...de tener un pistolino que iba a prestarla de Dios... levantarse por la mañana... ...y que va a despertarlo tempranín... ¿eh? ...muy tempranín... ...seguramente para... ...para ir a... ¿eh? ...para ir a desenvolver los... ...los regalos... ...a que sí, eh... ...joder, eso... ...eso solo yo... ...yo, yo, yo, yo, yo también, pistolero... ...yo al, al, no sé a qué hora será... ...pero enseguida tengo también a... ...al, al, al mi afillado... picando Al, al timbre para ver si vinieron los reyes también, ¿eh? igual que vinieron a su casa, vinieron también a, a la otra y, y hay más regalos. ¿eh? Sí, joder. Bueno, mira, estoy con una sonrisa en la cara, ¿eh? ahora mismo nada más de, de pensar en ese día, de pensar en, en esa noche. ¿eh? Tengo la gran fortuna, además de. de. de. de joder, ¿cómo se dice? Dice eh, perdona, dice el, el pistolero. ¿Mañana vas a la cena de la radio? Primera noticia que tengo de que hay una cena de la, de la radio, ¿eh? <ríe> ya, falare, pues ya falaremos, pues ya hablaremos entonces. Es, y que estas cosas se antena... igual no uniendo un poco el, el momento de falales y, y después ya ya falaremos en particular pero bueno eh, pistolero que yo no tenía ninguna noticia de que hubiera una una cena de la radio hombre sí tuve noticias en su día eh, pero pero después quedó por prao ¿Mm? decía fa, dime falóse fallo unes semanas sí sí efectivamente falóse pero no se supo más nada <risa> entonces eh, si sintiéndolo mucho Como mucho la cena, pues mira, podemos quedar por ahí y tomar un pincho. Sí, <ríe> sí. Pero me pasa a mí que que cena, cena, lo que se sí, dice cenar, igual nula, nula hay, ¿eh? Bueno, pues que os pues, decía, joder, que estoy muy ilusionado solo de, de pensar que enseguida llega llega esa noche. Yo os diría cuáles son las mis recomendaciones. Uno que joder que tengas esos regalos. Un regalo no vale nada. ¿eh? No mal nada, podéis sencillamente coger una piedra, una piedra, mirad lo que os digo, eh, cogéis una piedra, envolvéisla y regaláisla. ¿eh? Yo mmm, tengo muchas piedras que me regalaron y que las guardo con un cariño tremendo. ¿eh? Unas piedras, en unos casos piedras extrañas y en otros piedras comunes, pero de verdad yo tengo... tengoles en una mesina allí. ¿Eh? que se ve eh, que se vean bien, porque tengo yo mucho cariño a esas sencillas piedras. ¿no? O sea que un regalo no vale nada. La ilusión vale mucho. ¿eh? Yo personalmente voy a tener mucha ilusión ese día. Yo diría vos que vayáis a la cabalgata. Sí, hombre, sí, diría a la cabalgata, joder. Que tenéis de algún guaje cerca y lleváislo a la cabalgata. Que no lo tenéis. Dice vosotros. Y solo... De, de verles les caras de los de los niños para esa esa esa ilusión, Intentar si tenés oportunidad juntaros esa noche con con con otra gente, el el ritual, joder, los seres humanos hacemos rituales por un temil cosas, ¿por qué no lo vamos a hacer esa noche? Hacé el ritual de colocar los regalos por la noche, hacé el ritual de de abrir los todos juntos por la mañana. Claro, joder, hostia, ¿eh? igual que se fa en otros. si es cristiano vas a misa, eso ya un ritual, si, si no es, es pagano, pues igual te disfraces en, en carnaval, eso ya es otro ritual, joder, pues facéis también, también este ritual, ¿vale? lo joder, y la, la semana que viene me, me contáis si, si prestó si ese ritual o, o si no prestó, ¿eh? ¿Vale? ¿Quedamos en eso? Joder, joder, contármelo. Y bueno, aparte luego, ¿eh? también otra cocina que tenéis que hacer la noche de Reyes. Sentí el programa del, del pistolero. Eh, pistolero, ¿vas fácil a hacerlo a las 10 de la noche? ¿Nunye, Nunye, Asina? ¿Mm? O sea, ya que a las 10 de la noche, pues, oye. conectado pues a Radio Cuca si vos presta el el, el rey de reyes el Lewis vale si no vos presta también joder que, que aquí el, el pistolero fue lo fue lo prestoso diez ¿eh? treinta dice el pistolero va a ser a las 10.30 diez y media vale venga pues ya tenéis te damos tiempo perfectamente a ir a la a ir a la primero ¿eh? venga pues nada Eh, voy a despedirme ya. Mm, no sé si ponemos. Oye, igual no me corresponde poner esa de eh, esa de que no muscoyan. Porque bueno, estaría muy bien que no un pero yo os lo digo tres veces. Hoy con este ambiente más navideño que tal, pues no sé exactamente qué, qué poner. Hostia, hay una canción. Joder, pero cómo se titulará A ver si el si el lo sabe. Hay una canción que de los Ay, ¿cómo se llaman estos que joder, que que que después de los class, que comp componentes o los class y tal? Cago en la puñeta que, que que que ahora no me acuerdo. Bueno, pues voy a poner, voy a poner aquí en el YouTube Reyes Magos, a ver qué pasa. Va a salirme 40.000 cosas menos menos canciones, pero bueno. reyes magos, donde tanto el histórico los tres reyes magos, gato de reyes los reyes magos, villacicos ah mira, voy a poner un villacico joder, cago en la mar, D dame pistas me dice el maníago en el chat, lo siento tío no, no tengo pista ninguna no tengo ni, ni puñetera ideas aquí ya eran unos que hacían como música así en plan ir. los pobres, coño, de poes vale, voy a poner una de los poes lo que pasa que no tengo ni puta idea de, de cómo se llama la... La canción esa, o sea que lo jodido tengo, pero bueno, A Rainy Night, a Dirty Old Town, Very Drunk Interview, no, eso es y es If Fall from Grace mierda, esta misma, venga, bueno, tíos, que nos sentimos la semana que viene, vale, parece muy bien. Un saludo y muy gordo para todos quedéis aquí sintiendo los pobres.